que crece hasta romper la caja torácica y clavarse sus costillas rotas. Un adolescente con el rostro cubierto de purulento acné. bulldozer dibujando un laberinto en la Amazonia, un hombre que quiere crecer hasta ser más grande que su propio cuerpo, sentado en un sillón de cuero. Viendo el Bloomberg. Un pie que asoma un dedo por el agujero del zapato. Chimeneas humeantes. Supermercados de descuento. Increíbles ofertas en productos king size. Si te llevas el segundo te hacemos el 30% de descuento Happy Hour. Por solo un euro más puedes hacerte gigante. El doble de carne, el triple de diversión, mi familia, un televisor, dos coches... En la senda del crecimiento hacia el abismo cósmico se derrite el iceberg y el ave migratoria se marea. La última gota que colma el vaso La última gota que está a punto de caer sobre el planeta y desbordarlo. A los obreros trabajar encima de mi casa. Primero llegan unos muy delicados, hacen pliqui-pliqui con pequeños martillos y colocan azulejos con sus finas manos pálidas. Beben de botellas de agua Después vienen otros diferentes, otros que imagino como hombres gigantescos, de piel curtida, portando enormes mazas. Las dejan caer con todo su peso sobre el suelo. Pum, pum. Hay veces que descansan, fuman tabaco negro, maldicen y escupen en el suelo. Me gustaría que bajasen algún día hasta aquí y me abrazasen fuerte, que casi me asfixien entre sus brazos, oler su olor a cuero y a sudor y los cosquilleos de sus mostachos rozando mi cuello. Venid y dadme vuestra fuerza de trabajo. Acariciadme con vuestros gruesos dedos peludos. Dadme un poco de vuestra solidaridad sindical. Un poquito, aunque sea de vuestro amor proletario. Gigantes de Turquía, pagados con el sucio oro moscovita. Hombres sin camisa de cabellos revueltos, venid a mí, que tengo los huesos curvos de tanto abrazar a una sombra. Cuando la nube se tiñe de rosa por el este, me pregunto tantas cosas. La tierra vista de noche desde el satélite muestra una red de luces provocada por el hombre. Vamos colonizando la superficie del planeta. Somos el mo musgo del cosmos. Cualquiera que nos viera desde fuera diría... ...ahí están esos insectos. Yo estoy en el TAC, del centro de salud de Pontones. Túmbate ahí, baja la barbilla, cierra los ojos, no te muevas ni una pizca. Dice ella... Soy un insecto en un tubo de ensayo. Siento los fotones ultraenergéticos girar en mis convoluciones cerebrales. Soy un encéfalo afortunado, una red de neuronas con la que trato de apresar el mundo musgo del pensamiento pero también una galaxia eléctrica cien mil millones de impulsos tantos como estrellas en los que viaja nuestro amor Nuestro odio, nuestra vergüenza. Sabéis, yo también fui joven, en tiempos de boom inmobiliario. Eduqué mis epitelios en los centros de arte vanguardista de provincia, donde todo era hermoso y raro. En todas partes, aeropuertos, trenes de alta velocidad, ropa bonita, era un orgullo ser moderno. Nunca di crédito a tanto crédito, pero me daba igual mi coche, mi casita, mis gustos postmodernos. Después vino la crisis un muro donde mi generación se rompe la cabeza, ahora palpo el suelo palmo a palmo y no hay donde pisar que nada tiemble y lo peor, parezco cutre. Recibí una carta del banco... Y esperaba que dijera algo así. Querido Sergio, por aquí te echamos de menos. Últimamente no se te ve el pelo y en tu ausencia el cielo siempre parece cubierto de nubes. A veces llueve levemente, los gatos pequeños se esconden y a las horas les cuesta pasar sobre nosotros. Miramos a través del ventanal y el mundo se ve triste, vacío, congelado. Ojalá vinieras uno de estos días para iluminar nuestra jornada. Ojalá vinieras y nos contarás todo lo que te pasa por allí tan lejos cómo te trata la vida y las cosas raras que te ocurren por aquí como ves no pasa nada nada pasa cuídate mucho Sergio trabaja duro haz lo que debas ten cuidado con las noches que son traicionadas y abrígate bien se acerca el invierno más duro que jamás hayas podido imaginar y por favor escribe acuérdate un poco de nosotros te quiere todo el equipo de tu sucursal bancaria Lo que en realidad hallé fue un extracto de mi cuenta en el que se leía que mis números también se habían vuelto rojos. Hice otro día un bordillo contra de la acera... ...y me la contra el suelo cabeza golpeé... ...entonces desde hace trastocado dentro algo de mí... ...como si neuronales conexiones... mis hubieran se redispuesto otra de manera... ...lo todo diferente veo según lógica una nueva... ...embargo sin... ...más... ...veo... Todo. Hola Blanca. Hola Sofía. ¿Qué tal? Muy bien, ahí estás, aquí, por fin. <risa> ¿Quieres que te diga quién escribe estos poemas que yo acabo de leer? Bueno, lo estoy leyendo ahí en la portada. Sí. Sergio Fanjul. Ahí, el mismo. Yo no le conozco de nada. Me lo he encontrado el otro día en una librería y lo he comprado, el poemario. El título es La Crisis. Dicen aquí: La Crisis es un poemario que trata los problemas económicos y sus consecuencias sociales con el sarcasmo e ironía que se merecen los brokers. Econo-poemas como concepto de la lucha verbal contra el sistema económico. Sergio C. Fanjul, Oviedo 1980, también conocido como Che Peligro, es licenciado en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo por El País, Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se dedica al periodismo, escribiendo sobre ciencia y cultura en el diario El País, y en otras publicaciones como Yorokobu, Madrid, On Madrid, El Duende o Atlántica 22. Ha publicado el poemario Otros Demonios, que fue premio Asturias Joven de Poesía, y el libro de relatos Genio de Extra Radio. Desde 2004 mantiene el blog Planeta Imaginario, planetaimaginario.blogspot.com Com. y creo que este que se titula La crisis si las la editorial es ya lo dijo Casimiro Parker nombre de la editorial me parece muy gracioso y el año creo que es 2000 vamos a ver 13 Creo que lo digo bien 2013 sí en plena crisis sí ¿Qué te ha parecido? Pues me ha gustado mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Me he sentido muy identificada. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Bueno, pues con ciertos pensamientos ¿no? que transmiten el en los poemas. Me gusta lo de, bueno, esa toda esa imagen ¿no? de la carta del banco, ¿no? Es muy, bueno, muy, muy real, ¿no? Cuando te escriben, bueno, pues te mandan el típico Christmas en, en Navidad, ¿no? Que dices, uy, qué bien, me van a felicitar. <risa> y es todo mentira. Ya, es mentira. ¿eh? Mm. Y eso del, del, de las cartas de los bancos cuando... Vamos, a mí me recuerda cuando eres chavalina y tal, que ¿Sí? escribes cartas, ¿no? Es muchas cartas de verdad. Uh -huh. Y luego te llegan, ¿no? Las cartas de la gente que te contesta y, y pasan 20 años y... Hilada. Lo único que hay en el buzón son, son esas otras cartas que tienen, el esas gas. ventanitas de plástico. Y dices tú, joña, con lo, bien que, con lo que molaba lo de antes, hombre. Ahora ya no te dan ni los paquetes, los tienes que ir a buscar, te dejan <risa> un papel, es verdad. <risa> Venga, quejémonos. Pero Blanca, tú no eres persona de quejarse, ¿no? No, Yo no, no. Tienes no. siempre una sonrisa radiante y unos ojos... <risa> De niña de 5 años no la estáis viendo, ¿vale? Pero si algún día veis a Blanca de Acal, la reconoceréis por su radiante sonrisa. Muchas gracias. ¿Qué haces tú para estar así? Despléndida de pues siempre. Pues mira, mmm, lo que dicen las famosas, no beber mucha agua. No, no, mentira. <risa> no pues no sé, agua. yo creo que tomarme la vida con optimismo y reírme primero de mí misma y luego de todo lo que pasa a mi alrededor. Y Blanca, ¿en qué proyectos te andas ahora que, que me cuentas algo de una expo? Pues eh, bueno, eh, está sucediendo ya, hay una exposición colectiva en, en Rivadesella de, de artistas ríosellanos, bueno, no eh, realmente gente que vive allí, sino que bueno, que su procedencia materna o paterna está en Rivadesella, como en mi caso, ¿no? mi padre era de, Riva de Sella Y, y bueno, pues me invitaron a formar parte de esta exposición colectiva. Nunca hice nada en Riva de Silla que no fuera a ir a, a pasar el tiempo y, y a ir a la playa y andar por las hidrerías. Y bueno, es una manera también de estar ahí presente en el pueblo paterno, que la gente también conozca un poco esa faceta mía artística, plástica, ¿no? que, que bueno, que está ahí, tengo la casa llena de cuadros y y bueno, pues hay que darle salida ¿no? a, la, a la obra y, y bueno, qué mejor que en una exposición en, en donde nació tu padre, ¿no? Qué guay. Mm. ¿Y, ¿Y con qué, con qué colaboras? En, ¿Con qué pieza o varias? Pues o tengo una? varias piezas de tres líneas di distintas de trabajo. Una es una, una maqueta, para que os hagáis idea, es como, como si fuera una pecera de madera y metacrilato, que en su interior hay una serie de... De, ...de elementos plásticos eh, de madera, ¿no? y con madera, pintados y tal... ...que representa una transición, porque eh, quise representar ¿no? en esa especie de pecera... no ...la transición del bosque a la ciudad y de la ciudad al bosque, ¿no?... ...como buscar esa verticalidad de, de los edificios, ¿no?... En, ...en esa construcción hacia arriba que existen los bosques, ¿no?... ...que... Me, ...siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Es, es la verticalidad en, en todo lo que es lo plástico, ¿no? Las, bueno, desde rascacielos a esculturas... Mmm, ...los árboles en sí, ¿no? Para mí es una escultura, ¿no? uh -huh. y, y luego tengo cuadros eh, acrílicos, un par de, de cuadros grandes... Eh, tengo fotografía eh, ampliada en tela de lienzo, retocada con, con tinta de color. Y bueno, luego también tengo unas piezas, todo de, sobre el árbol, ¿no? sobre lo que estoy comentando sobre, sobre el tema de, de los árboles, ¿no? como elemento estético. Y luego tengo unas piezas, son cinco piezas pequeñitas, de unos 30 centímetros por 30 más o menos. Que se hicieron para una exposición en concreto que era eh, eh, una exposición interactivo sensorial, eh, para que, eh, digamos que son grabados, ¿no? para que los, las personas eh, que no pueden ver pues pudieran tocar estas piezas que representan también árboles, eh, eh, elementos del tronco todo de una manera muy, bueno, muy abstracta, ¿no? Entonces estos cuadros son blancos, con esas hendiduras, que se hicieron con, con la Sierra de Calar, con la Dremel, y que fue mi gran descubrimiento ese año, la Dremel, me encanta, soy fan, <risa> con todas sus piececitas y sus brocas, y, y bueno, pues es un poco así, en resumen, las, las piezas de la Expo, Ajá. más o menos como ocho o nueve piezas. Y Blanca, Dacal, ¿tú ¿dónde trabajas? ¿Dónde desarrollas este trabajo, tus materiales, tus piezas? ¿Cómo haces esto? Pues afortunadamente eh, tengo taller en casa. Siempre busqué casas que tuviesen una habitación extra o que tuviese, bueno, en el caso cuando vivía yo sola compartiendo piso en Madrid, que tuviese un espacio en mi, en mi propia habitación donde pudiese trabajar, ¿no? Y, y tengo un taller en casa, un estudio de trabajo, donde, bueno, además, puntualmente eh, doy clases particulares. Y, y bueno, es ahí donde, donde desarrollo toda esta faceta, ¿no? Uh -huh. Y tiendo la ropa. Ahí, ahí todo junto. <risa> <risa> bueno. Y bosques. ¿Tú paras mucho por los bosques? Sí, es un lugar donde me gusta estar. Uh -huh. ¿Tienes algún bosque que se te venga ahora a la mente más regente que otros o más...? Bueno, el, el último bosque donde estuve, que la verdad que me, me gustó mucho, además me recordó a otro bosque que había estado de pequeña, fue en, en Sobrescovio, eh, este, invierno, este invierno hace como dos meses o así, en un, en un pueblo que se llama Campiellos, pues tiene un recorrido de bueno de, de castaños, ¿no? De, de es que no me acuerdo ahora mismo cómo lo llamaban allí, ese, ese recorrido, ¿no? Y, y me gustó muchísimo, ¿no? Ese ese bosque era muy ese paisaje en Sobrescobio está muy bien conservado porque no hay no hay eucaliptos, por ejemplo, no es todo árboles autóctonos. Uh -huh. Robles, hayas, abedules, castaños entonces eso la verdad que impresiona estar en un bosque tan bien conservado y pensar que donde has estado caminando tú lo han hecho hace cientos de años otras personas ¿no? los ancestros ¿no? y eso es lo que a mí me, me gusta de estar en los bosques esa sensación de sí, esa que conexión con, con la vida ¿no? con, con antaño ¿no? con el futuro también ¿no? es como que se para el tiempo ahí ajá Qué bonito. Y bueno, este programa se llama Historias de Mar y Ciudad. Y, y bueno, aprovechando Riva de Sella, nos comentabas tu padre nació en Riva de Sella. Uh -huh. mm -hmm. y, ¿Puedes decirme ahora algún recuerdo potente que tengas con el mar? O si recuerdas la primera vez que viste el mar. Yo no lo recuerdo. No, no tengo conciencia no, no, no tengo ese recuerdo porque bueno yo crecí viví muchos años en Guadalajara y, pero tenía la suerte de todos los veranos pasarlo en, en la costa, en el Cantábrico y, y no tengo ese recuerdo del primer encuentro encontronazo con el mar uh -huh. sí recuerdo el, el volver todos los veranos, el 1 de julio a, a Galicia y ser como la primera vez que lo ves Eso sí, esa bocanada de, de, de sal, de olor a sal, a mar, a algas, que luego, claro, a las dos horas que estás allí ya desaparece de, de, en la pituitaria y, y, y es normal, ¿no? Pero esa sensación de, uf, de, de inhalar, ¿no? El, el mar, eso sí que lo ten, ten, tengo siempre, ¿no? Cuando voy al paseo de San Lorenzo también me pasa, uh -huh. Uh -huh. Esto era por no haber pasado ¿no? cerca del mar, el otoño, el claro vierno, Claro, claro, yo los inviernos los pasaba en un secarral, ¿no? en, en, en pleno eh, secarral castellano, uh -huh. en Guadalajara, claro. Uh -huh. Y artista plástica, ¿cuándo empiezas a considerarte artista plástica? Pues, bueno, yo creo que es un concepto... A mí siempre me, me costó denominarme artista, ¿no? A mí misma, ¿no? Nunca fue algo que, que dijera, ¿no? Que, bueno, yo creo que, um, que esa afirmación no la tuve hasta, bueno, hasta hace relativamente poco. No te sé decir, pero no, no demasiados años, ¿no? Um, no sé, no sé por qué, por qué era, ¿no? Igual siempre pensé que los artistas eran los otros, ¿no? Mm, ya. Yeah. Mm. O sea, que no, no, no tuviste ese momento hasta no, de decir, hace relativamente poco. Sí, seguramente ¿Y? ese momento reafirmas cuando tienes que precisamente defender a lo mejor tu trabajo, ¿no? A la hora de... de bueno, pues de pedir alguna subvención, digamos, no que te tienes que afirmar como, como artista o, o, o venderte en ciertos ámbitos, ¿no? Claro, ahí tienes que hacerte valer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que darle el valor que tiene ¿no? a las personas que nos dedicamos a esto. ¿Y cuál es tu punto de inspiración? Si lo puedes explicar, ¿cómo, cómo te da por hacer una pieza? Busco siempre un tema de dónde tirar, tirar del hilo y, y indagar, estudiar soy muy obsesiva ¿no? con la al, cuando, cuando trabajo sobre algo no me vuelco totalmente sobre lo que estoy haciendo y cuanto más sepa de ese tema, mejor ¿no? es como que me ayuda a entender más mi trabajo y me facilita también a la hora de buscar elementos estéticos no uh -huh. eh, ¿qué título tiene lo que tienes en, en Riva de Sella? Es el, el Árbol y el Agua. El Árbol y el Agua uh -huh. es el título. Vale. Uh -huh. ¿Y empezaste así también, sabiendo que sí. iba a ser sobre árbol y agua sí. y a partir de ahí? sobre el árbol ya llevo trabajando varios años, quizá 10 años, eh, sobre el elemento del árbol. Y, y la última exposición fue también mezclándolo con, con el agua, ¿no? Siempre está presente en, en, en el trabajo, en realidad, ¿no? Me gusta mucho la acuarela. Ajá. Eh, bueno, es, es un medio más. Bien. Y aparte de, de, de practicar tu arte, también lo enseñas, ¿no? Sí, sí, sí, también lo enseño. Siempre. La verdad que es algo que nunca he dejado de hacer desde. desde bueno, pues desde que empecé a trabajar. ¿no? con 21 años siempre bueno tuve la suerte de empezar a trabajar como profesora de pintura en Madrid, en centros en academias y, y bueno y hasta ahora ¿no? lo he ido bueno, pues, eh, alternando y compaginando con otras cosas, ¿no? con otros trabajos y... pero sí sí me gusta, me gusta enseñar a pintar a la gente, a dibujar a aprender a comprender la pintura ¿no? y a des desarrollar ¿no? la creatividad ¿A quién le das clase aquí en Gijón más intensamente? Pues a niños. ¿A niños? A niños. Es ¿En lo grupo? Que, o... En grupo y a veces incluso a nivel particular. Mm. ¿Y qué te llevas de, de darles clase? Pues me llevo mm, ofrecer otra, otro punto de vista a, a los niños ¿no? de, de lo que es las artes plásticas ¿no? que ...que está muy confuso en, en los centros educativos... ¿no? ...entonces están acostumbrados los niños... Bueno, pues a, ...a tomar esta fotocopia en blanco y negro y rellénala... ¿no? ...y no te salgas de, de, la, de, de ahí... ¿no? ...porque te voy a suspender o no está bien hecho el dibujo... ¿no? ...entonces intento luchar contra, contra eso... ¿no? ...contra el entre comillas manualidades... ¿no? ...que es lo que como que siempre nos han enseñado ¿no? desde pequeños... Entonces, bueno, si para mí un niño se lleva ese mensaje, ¿no?, que no importa si rellena o no rellena, si copia la realidad, para mí ya es fantástico, ¿no?, independientemente de el virtuosismo que pueda tener luego cada, cada alumno, ¿no?, eso eso no, no importa tanto, ¿no? ¿Y qué años tienen? En... Pues de todo, de todos, de todos, desde los tres años, sobre todo de siete, ocho... Hmm. ¿Y, ¿Y tú qué, qué crees que se llevan ellos? ¿O, o, cómo, ¿Cómo reciben lo que tú les haces en clase? Pues ellos se llevan esa, esa libertad de expresión. Ajá. De poder plasmar lo que quieren, como quieren, sin tener una aspa de Damocles encima que les esté diciendo que está bien o mal. ¿no? Interpretar cosas cotidianas, ¿no? imágenes cotidianas de ellos o a ellos mismos. Así, ¿Ah, sí, autorretratos, por ejemplo, les, les gusta mucho. Y por cómo se relacionan ellos con eso del autorretrato, cómo pues, lo toman. ¿o? Bueno, es, es curioso, ¿no? Porque se, se conocen bastante a sí mismos mm. es, más que nosotros. Un adulto no le, cost, le costaría mucho hacer un autorretrato. A un niño no tanto. Y dices que lo disfrutan. Sí, sí, sí, sí. Mm. Luego, claro, a mí me encanta siempre, siempre les digo que me acaben pintando a mí. <risa> no me mates, a ver ¿qué hace Bueno, así, sí, sí. a ver cómo te ponen. Pues imagínate qué con guay, guay. <risa> con unos pelos por ahí. ¿Y, y, y tú por qué Porque eres artista plástica? O sea, ya sé que la pregunta es patética, pero no importa, yo te incito a hablar. Pues es que no sé cómo contestarte. ¿O qué te da? ¿O cómo surge? ¿Cómo empiezas? Porque... Bueno, a ver, en, en, bueno, en, en mi casa la verdad que, que tengo la suerte de poder decir que hice siempre lo que me dio la gana, ¿no? Suena muy mal, pero creo que responde muy bien a tu pregunta. Vale. Entonces, bueno, pues tú dame con cinco años una caja de acuarelas, y un pincel y yo feliz. Entonces, bueno, no era un deseo, ¿no?, que, que bueno, pues yo me, yo me acuerdo que decía de pequeña a lo mejor que quería ser azafata o periodista o, o trabajar en un circo. Lo que, lo que viese yo en la tele en ese momento, me llamase la atención, estaba bien, ¿no?, uh -huh. pero, pero siempre siempre quise dedicarme al arte, ¿no?, de alguna manera. Busqué la manera de, de salir del instituto, ¿no?, de, de salir... ...del pasear las carpetas de Siro debajo del brazo... ...era una imagen que yo no quería en mi vida, ¿no? Entonces enseguida busqué una escuela de y oficios ...donde pudiera continuar el instituto... ...sin tener que seguir con ese suplicio... <risa> y, ...y bueno, fui dirigiendo un poco mi, mi deseo y mi camino, ¿no? Sabía que, era, que, era, que esa opción era la mía... Y, bueno, no me pusieron trabas en, en hacerlo, me, me facilitaron, ¿no? Y, bueno, pues yo también enseguida me puse a trabajar, porque, bueno, el artista al principio, pues tiene que tener ahí un apoyo, ¿no? Que, que es importante. ¿Y danza y yoga? <ríe> Vaya lío. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora en la danza? Pues ahora la verdad que estoy muy contenta con, con esta no nueva faceta porque siempre estuvo ahí, siempre bailé, pero bueno, pues eh, desde hace un par de años ¿no? que estoy con, con bueno, pues con algún, una persona muy conocida aquí, con Ana Moves, tu hermanísima. Sí. Que la conocí en un curso y, y yo siempre bailé, siempre me gustó la improvisación. Pero, pero bueno, he tenido la suerte de, de entrar en un, en un grupo que se llama Improviso. ¿Improviso? ¿Pero esta gente quiénes son? Pues son buenísimos, sí, chingados. Yo nunca voy a hablar de esto. De, de, de verdad, te lo prometo que yo no sé. Pues, no, no, ¿no viste la que toca la batería y el arpa? ¿Qué viste? ¿Tú qué me cuenta? ¿A la vez? Todo a la vez. Eso no puede ser verdad. <risa> Bien. Pues bueno, y, y, bueno, la verdad que estoy encantada, ¿no? porque es una forma de, de, bueno, de expresar y de hacer arte de una manera totalmente loca, en el mm. buen sentido y, y, y libre. Es que te pregunto porque me, me interesa mucho oírte hablar de, de, de arte plástico ¿no? y, y me llama la atención, imaginarte como nos estás contando, sentadita con tus pinturas y tal, que te encantaba de pequeña, pero al mismo tiempo yo sé que eres una persona muy activa físicamente, ¿no? Y claro. Que, bueno, que, da, que, que bailas, que haces yoga, mm. que el cuerpo lo tienes muy cerca también, accesible. Mm. Eh, me, simplemente, bueno, me, me llama un poco la atención, ¿no? No, no es que... Sí, es un, no, no, no claro. Porque no será así, pero mm. bueno... Eh, Normalmente una persona que se dedica al arte Está más quietecita, ¿no? ¿no? ¿no? Sí, <risa> al arte plástico, en, en principio, suelen pasar más tiempo sentados, y sí. tal. Bueno, yo es que pinto de pie directamente, ah, vale, toma, entonces que ya me puedes me imaginar mejor. <risa> Muy bien. Vale, Blanca, pues... Pues nada, nos vamos despidiendo Muy bien. por ahora, Blanca Dacal. ¿Hay algo más que nos quieras decir? que hagas eh, deseos de bueno, contarnos? Pues en la clausura de, de la exposición de Riva de Sella, que sí. es en la Casa de la Cultura, la clausura es el día 31 de, de este mes, de marzo, es, vie es viernes, Y, y bueno, me, bueno pues me han pedido que, que baile y, y van a venir dos o tres músicos, espero, de improviso eh, para bueno, pues amenizar la pieza o bueno, pues para acompañar. Vamos a hacer una improvisación libre de danza y música. Entonces, bueno, pues estáis invitados todos a, a pasar por allí, por la Casa de la Cultura de Riva de Silla, el día 31, bien, a las 7 de la tarde. Vale, a las 7 de la tarde es la sí. clausura. Vale. Eh, ¿Y tienes alguna expo más en...? No, en el tintero no tengo no, no tengo ninguna. No tengo ninguna. Vale. Bueno, cuando tengas, pues me, vale. me dices si y yo anuncio desde aquí. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias. Bueno, Blanca, nos vemos ahora, cuando yo suba y baje los mantos otra vez. <risa> Cero, de ojos y de viento, de hojas muy finas, como velos. La tentación del aislamiento merodea, los consecuentes juicios soterrados o abiertos palpitan por momentos, como las barcas amarradas en el puerto cuando la mar picada las levanta en un tintineo irregular, rápido o lento. Me voy llenando mi alimento de voces, de músicas, de susurros del viento inteligente y cultivado que surge a ráfagas desde los adentros, miradas chocantes irrumpen cayendo en el cristal o en el baño, aceitoso de un líquido denso, intenso. Tiber. Hola. ¿Eres tú? Soy yo. Me ha encantado este poema. <ríe> Me alegro. Sí. Tiber y Rodrigo. Sí. Hola. Tengo suerte, una suerte de que Rodrigo está acompañándome. Uh -huh. Muy buenas. <ríe> eh, Rodrigo, ¿qué instrumento es el que estabas tocando? Pues eh, se llama Virimbao. Y se llama Birimbau y es un instrumento que viene de Brasil aunque es originario de África y es básicamente un palo con una cuerda y al, al, eh, tiene una calabaza eh, que entra en contacto con la cuerda y con el palo que es la caja de resonancia se golpea con un palo y con una piedra modulas el sonido que tiene básicamente solamente como tres tonalidades diferentes ¿no? y es un instrumento de percusión eh, muy primitivo uno de los primeros probablemente que han existido Uh -huh. me encanta también cómo suena es muy mm, no sé misterioso no así. sí tiene un sonido así como a veces parece como oriental también a, para uh -huh. nosotros no el, el ruido que o sea el sonido que pero después los ritmos suelen ser africanos en realidad se, el, lo primero que se conoce de birimbao son nanas para acá, a los niños ah uh -huh. o sea lo más antiguo que se conoce como que, que se utiliza en África no Para dormirles, sí, sí, sí, sí. Sí, me recordaba un poco a Japón, ¿También? pero había algo ahí que no era japonés del todo. <ríe> sí, sí. Vale. Tiberberti. Se me hace extraño llamarte Tiber, no me sale. <ríe> no me sale. ¿Quieres que te cuente de dónde viene eso? Hombre, pero ya, vamos. <ríe> viene de un cuento de Paco Abril que se llama Resdan Y Resdan eh, es un pequeño monstruo, por llamarlo de alguna manera, que vive dentro de un niño. Porque el niño se llama Andrés, ah, bueno. pero el monstruo se llama Resdan. Y es un tema en el que Paco Abril, creador de La oreja verde... Eh, Boletín de las páginas infantiles de la Nueva España durante veintipísimos o treintapísimos años, una barbaridad de años. Es un tema sobre el que él incidia mucho, porque el monstruo, que cada uno tenemos uno, ¿eh? no os lo perdáis, se lleva todas las cosas que no nos gustan de nosotros. Se las lleva. Se las lleva, las tiene él. ¡Ah! Yo soy Bertie, pero las cosas que no me gustan de mí las tiene Tiber, pero existe, y lo acepto, y está ahí. Y todos, todos, absolutamente todos, tenemos un monstruo, una monstruita. La mía es un pedazo de dragón. <risa> Entonces, ¿escribes? Sí. ¿Desde hace cuánto? Pues realmente sí hay un momento en el que empiezo a escribir. Y sí lo recuerdo porque fue un año que me fui, me fui de España y me fui a Francia en el año 92. Me fui y fue un cambio fuerte porque pasaba de vivir en una ciudad, Gijón, a un entorno rural, a una casa de planta baja. Era una antigua mansión de una familia alemana muy grande que tenía un jardín precioso. Y aquello de tener allí el jardín y un pequeño arroyo que pasaba al lado, como que me inspiró. Y a partir de ahí empecé a escribir lo que podíamos llamar prosa poética. No sabía ni de dónde venía, ni por qué, ni cómo, ni cuándo, pero un día me puse a escribir. Eh, vosotros no lo sabéis porque no lo podéis ver, radio oyentes... Pero se ha traído su journal intime, un diario en el que escribe, y ahí lo tiene todo, y ya está. Ella, sin más ni más, se ha traído su uno de sus libros y, y está aquí escogiendo de manera nonchalante. Tout à <ríe> fait Me encanta ser medio imbécil. De manera nonchalante, ella escoge sus cosas que quiere ir leyendo. ¿eh? Eh, y... ¿Tienes algún tema eh, que te toque más que otros en tu poesía o algo que se repita? O por decir una palabra de estas de ahora feas, ¿alguna obsesión? Yo creo que obsesiones no, pero oh. creo que soy como muy, me dejo llevar así, me pongo en una onda muy, muy etérea. Ah. Me engancho ahí y siempre son hojas y viento y susurros. Y me bueno. quiero quedar ahí suspendida como una hoja que va y viene el bosque. Van por ahí los temas. Luego lo que sí a veces eh, pienso, que es un poquito especial, porque normalmente yo siento y luego escribo, no pienso. Uh -huh. Pero a veces sí que intento eh, atraer o llenarme o plasmar elementos intento observarme un poco en las sensaciones que tengo si hablo de agua intento meter viento madera, fuego intento mezclar todos esos elementos que creo que, que nos alimentan a todos Ajá. intento observarme en eso sí. y me gusta me gusta plasmarlo y cuando dices observarme en eso uh -huh. ¿tienes otras palabras para decir lo mismo? no, no sabría vale. cómo ¿no? Pues nada, eso pues me encanta. Je me regarde moi-même. Vale, tú te observas en eso, en el fuego, sí. en el viento. En metal, eh, en, en el metal. agua, en el aire. ¿Cómo, te ¿Cómo se observa uno en eso? Muy fácil. Una, a ver. Yo escribo y luego me leo. Pero Guay. yo escribo y en un momento dado puede ser en cualquier momento. Tengo que coger papel y ponerme a escribir y empieza a salir y no sé cuándo se va a parar. Y, y luego me leo, me leo y, y veo, pues digo, pues aquí hay un elemento, hay más, hay más viento, o hay más agua, hay más fuego. Me leo e, e intento la próxima vez como conectarme con otra energía de otro elemento. Ah, vale. Bien. Y dejarme llevar de ahí pues como una cometa que la lleva el viento. ¿Ves? Ya está el viento. No lo sé. Soy muy aire, soy muy aire, soy muy acuariana, soy muy aire. Pues nos, nos, nos ofreces otro, nos ¿Sí? otro poema, por favor. Claro. Los carros alados. Cada cual los conduce su dueño. Todo no es blanco, ni gris, ni negro. Hay sombras en el suelo de las hojas que mueve el viento. Bailan en las caras, en los muros, en el suelo. Quizás alguien te descubra o a quien realmente llevas dentro un día un momento o tal vez tal vez te pierdas disuelta disuelto en el aire en el viento callándolo todo por siempre Y sin encender la llama, sin llevar aire a la brasa que todos llevamos dentro. Precioso. Quería quería hacer algo... Racional con esto, pero no lo voy a hacer. Entonces, digo yo, ¿tú te recuerdas a alguien cuando sales de ti misma y te lees? No, la verdad es que no. No, no tengo, no tengo una referencia de alguien, ¿no? ¿Y tienes algún poeta o escritor favorito de estos que...? que te comes de veces o sí tiempo. pero soy muy clásica no soy nada ah, extravagante ¿Sí? quiénes son ¿Quiénes me son? meto en Neruda y me quedo ahí metida ahí sí. dentro y en Benedetti y en Salinas por supuesto García Lorca ¿eh? pero pero soy muy clásica no soy nada extravagante no no <risa> extravagante no soy muy clásica en eso sí soy muy clásica vale Y ahora mismo eh, tienes un proyecto poético, ah, has tenido... Eh, eres aire, ¿no? Entonces, claro, ¿eres más de aire en esto también o a veces vas a la tinta y al papel y a alguna casa editorial o pasas? Pues la verdad es que no. No, nunca, no, nunca me lo he planteado. Escribo, sí. eh, como te enseñé antes, escribo en mi diario. Hay páginas intercaladas de, de mis poemas y de, de, de mis pensamientos, de las historias que en ese momento tenga. Y tengo muchas, bueno, muchas, varias. A lo largo de los años voy llenando mis cuadernos. Y ahí están intercalados mis poemas. No, no hay ningún sitio aparte donde estén. A veces los grabo en audio, uh -huh. sí que a veces los grabo, porque hay gente que me los pide. O es más fácil a veces de, de enviar a alguien, que todo el mundo no tiene tiempo, no tiene tiempo, ¿no? Pero a veces, o en la cama, o descansando, o en un transporte. ...sí pueden escuchar, entonces sí, hay veces que los grabo... ...y los envío así, en audio. ¿Y, ¿Y escribes poemas y alguna otra forma de escritura también? ¿Practicas o has practicado? Escribo, he escrito, he tenido una época en la que escribía letras... ...para canciones, pero nunca se han llegado a formalizar las canciones... ...para mí son canciones, porque a mí me llegan como en ese formato... ...en esa onda... Pero pero no ha habido música. Hasta ahora no ha habido música. También escribo relatos a veces, cuentos, eh, prosa poética, uh -huh. lo que surja en ese momento, lo que, lo que aflore, lo que fluya, lo que siento. ¿Qué tipo de cuentos tienes? Son cuentos eh, de sencillez, de... Um, de historias de la vida, de, de ausencias, de, de saudades, uh -huh. de, de inviernos. Y creo que me, me inclino por ahí, por esas, por esas historias, porque yo creo que como todos los que hemos escrito alguna vez, se mezclan las historias que lees, que conoces, que escuchas a lo largo del, de los años, Y todo eso se va mezclando y, y al final sale algo, ¿no? Pues nos, nos, nos cuentas otro de lo que salió, uh -huh. eh, uno último, creo. Y, ¿Y quieres decir algo más para despedirte? No, que estoy muy contenta de, de que haya venido Rodrigo. Porque desde que he vuelto a Asturias, que hace un, dos años y medio, pues no, no había hecho esto con, con ningún músico. Pues porque no surgía tampoco, me puse a buscar desesperadamente. Ajá. Pero, pero hoy sí, así que estoy contenta y se agradezco vale, mucho a Rodri. Gracias a ti, gracias a ti te lo agradezco. A... ¡Ay! La piedra. <risa> te lo agradezco a ti, que a mí me presta mucho eh, tocar con gente. Y con gente recitando más todavía. <risa> ¿Tiene título lo que, lo que nos recitas ahora? Sublime y escandaloso. Venga. Sublime y escandaloso. Arbóreo. Gigante, palpitante, cíclico y extraño. Pictórico, versátil leñoso, estridente, caparícico, vítreo, esperpéntico, chibloide, cartomal, plomboso, gíreo, distal, penoso, callado. Veces que se cruzan, manos, palma y en vez, rozándose, simultáneo y azul, piña, ventisca, muérdago, vértigo, por costumbre, la distancia. De lejos. Pues muchísimas gracias a los tres. Y cómo no decir que, que Bertie Tiber es eh, recitadora, narradora en improviso también, y que Rodri es también uno de los músicos de improviso que tuvimos una actuación este domingo y yo les cogí a los dos y medio porque la otra mitad de Rodri ya se la había cogido Berti <ríe> el domingo mismo y dije con los tres ...pa la radio que pues ya no que improvisamos que improvisemos <ríe> tranquilamente eh, aquí en Radio Crash esto fue historias de mar y ciudad y muchísimas gracias a, a los tres otra vez Y a, ti. Nada. a ti, Sofía. Bueno, yo antes yeah, no que lo que dije, pero que me que hace que... muchísima ilusión estar en Radio Crash. Y enhorabuena a todos los que hacéis posible la radio y estáis ahí tantos años. Muchas que gracias. Que yo os conocí estando en el instituto, así que yo, es verdad, yo sé, que no os escuchaba antes. ya en el 85 y ya os escuchaba. <risa> pero os está muy a gustito aquí en Familia, en Improviso y en Radio Crash. Ay, ay, muy bien. Y nada, yo voy a darle públicamente las gracias a Falo por estar aquí por tercera vez consecutiva salvándome los pelos con los mandos. Buenas noches.